hermoso, que da ganas de salir a caminar, a correr, cosa que todavía no se puede demasiado, y también a salir del país, que eh, es también otra de las circunstancias. Está, ¿Sigue complicado el tema del COVID allí, Pablo? ¿sí? No, pero no es solo eso, Jorge. Mira, eh, este es un tema muy, muy complicado en general y que tiene diversas aristas. Si vos te pones a pensar, si me permitís una digresión filosófica, Filosófica, económica, estamos hablando, pues yo no soy filósofo a ver si los filósofos me me me juzgan o, o me quieren perseguir por ejercicio ilegal de la filosofía, pero eh, si uno puede ponerse a pensar qué le pasó a la Argentina, cómo pudo haber caído tan bajo y en tan poco tiempo y que no se puede atribuir esta este desastre de magnitud solo a la pandemia porque vos bien decís, eh, sigue jorobado el tema de la, del COVID, pero que lo que le pasa a la Argentina está inmerso en el tema del COVID, que a su vez el universo entero lo ha sufrido, incluyendo, por supuesto, Uruguay. Lo sufrió y lo sufre, pero el disloque social que tiene la Argentina, el, el desloque económico e institucional, o sea, en las bases profundas de la situación institucional de la república tiene difícil parangón con el resto del mundo al menos mira si vos mirás los países más cercanos eh, por supuesto uruguay es un modelo pero es imposible encontrar una similitud de daño eh, y la la sintomatología que uno podría decir es variada te voy a comentar algunas cosas pero eh, entre otras cosas eh, lo que le te hago en este en este pequeño introito, casi una catarsis filosófica, eh, en la Argentina, el doble comando, que en realidad es uno solo, porque la, el manejo lo tiene absolutamente Cristina Kirchner, la humillación permanente del presidente Fernández, desde todo punto, desde todos los ángulos, y la humillación se la propina no solo los, los, los adversarios, los opositores, sino los propios, eh, es una cosa que contribuye a ahora Pablo pero pero que, el tema de la humillación de Cristina a, a Fernández qué tiene que ver con con con que el Covid 19 no se pueda digamos controlar que se inscribe en una en una frase general que falta de gestión Jorge así como todos los países lo han manejado con mayor o menor inteligencia pero con inteligencia el abordaje de la pandemia en la Argentina el único abordaje que se les ocurrió desde el 15 o diecinueve 19 de marzo es cerrar todo. Y cerrar todo ha convertido a la Argentina en un páramo, en un desastre. No tuvieron otra alternativa que cerrar todo. Y si vos te preguntás por qué quisieron cerrar todo, para ganar tiempo, para patear la pelota afuera, porque decían que después que pase la pandemia vamos a encarar los problemas y resulta que los problemas aparecen con o sin pandemia esa es la respuesta que te doy a, a tu a tu atinada pregunta no tienen plan perdón lo hemos hablado varias veces eh, Fernández eh, se vanagloriaba de no tener plan y después se despijo de eso por supuesto como siempre que dice una cosa y a los diez minutos dice otra pero eh, este este esta falta de abordaje esta carencia de planes más esta carencia de rumbo, ni siquiera de planes, porque si vos te pones a pensar, Jorge, eh, uno se pregunta, viene un marciano, aterriza en el obelisco y se pregunta, ¿para qué rumbo, a qué rumbo se dirige la Argentina? ¿Va hacia un populismo? ¿Va hacia un capitalismo medio? ¿Va hacia una promoción de inversiones? Una, una frase que te puede graficar esta reflexión, anteayer... Salió eh, Fernández en una de las tantas... Eh, él, él está muy ausente de todo lo que es gestión. La única aparición posible de Fernández es para inaugurar desde, desde baños públicos hasta colectivos. Digo cualquier cosa. Eh, no, está ausente absolutamente. Eh, cuando dice, eh, tenemos que restaurar la confianza. Y la confianza en la Argentina se ha perdido hace siglos hace siglos quiero decir en términos de, de este gobierno es decir eh, toda la política que hemos hablado en reiteradas oportunidades jorge de anti empresa anti inversión anticapital privado ha hecho que la confianza primero en la inversión económica y segundo la desconfianza la confianza en la gente que no que ya no cree en nada mira Sí, sí. Ahora Pablo, Pablo, sí. pero, pero sí, sí, porque sí. No, no, que, no quiero que no vayamos del tema Covid, ¿verdad? Dale, dale. Ahora, este, la gente poco o nada ha hecho de caso también, en muchos casos, ¿no? Es relativo eso. Eh, no, no. Eh, yo te digo, pues yo estoy acá. Es relativo eso. Bueno. La gente, mira, la gente en general, el uso del barbijo lo ha eh, prácticamente está universalizado. Está casi universalizado. Esto no hay ninguna duda. Eh, ...en una situación de encierro casi completo que tuvimos durante seis meses... ...una cosa así, donde ahora se ha abierto una, un poco las cosas... Eh, ...no no se le puede, es un facilismo del gobierno o de alguno de sus ministros... ...atribuirle a la mala conducta de la gente, también le atribuían a los runners... ...a los corredores que iban a proceder a correr el, el hecho del riesgo de, de diseminar el, el virus... ...no es tan así, siempre, por supuesto... Los hay, yo veo los noticiosos de, de de noticieros, por ejemplo, en Gran Bretaña, los borrachines que salen de, de un de un pub y entonces se juntan todos y, y pueden diseminar el virus, que hay un porcentaje de aquellos que no que no respetan las consignas básicas, los hay, los debe haber siempre, pero yo te diría que el recurso de a, eh, achacarle a la gente eh, los resultados de una pésima gestión, No tengo ninguna duda que es así, y no lo digo yo, que soy un humilde economista. Lo dicen los, los los especialistas sanitarios. Y hay un dato que es sintomático, Jorge. Vos con seguridad ven los noticieros de Buenos Aires. Lee las noticias de Buenos Aires. Ustedes se acuerdan hace no más de dos, tres meses, que eran... Eh, figuras estelares de la televisión o de las noticias, los infectólogos, el famoso comité asesor, que eh, eh, se nutría teóricamente con información al presidente para tomar sus decisiones, desaparecieron, se fueron del mapa, y no se fueron del mapa porque sí, se fueron del mapa porque no no se corresponde su idea con la del gobierno, que es tirarle, tirar la pelota afuera, tirar las culpas afuera. Te doy un dato también en materia de tirar culpas. Eh, hay una interna feroz entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional porque, eh, ya lo hemos hablado también, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que acá se llama jefe de gobierno, es el político con mejor imagen que es de, de la oposición. Es uno de los pocos lugares que la oposición tiene gobierno en, en la Argentina. Y Cristina Kirchner dio la orden de cercarlo bajo todos los conceptos a la Ciudad de Buenos Aires, de sacarle plata de la coparticipación, hasta impedirle el desarrollo de actividades para la gente, que podrían hacerlo sin mayor riesgo para la población, porque sería un mal ejemplo, por, a contrario Senso, por lo que no puede hacer, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por el ahijadito de, de Cristina que exquisilió. De modo que este es un tema también que interviene, interfiere la política en el manejo de la cosa sanitaria. Y todo esto, Jorge, si, si vos querés eh, hacer una, una, un resumen más, más amplio del tema y que excede justamente al tema del COVID, la inseguridad está creciendo a pasos agigantados hubo un policía acuchillado por un demente porque eh, ¿qué podía haber sido evitado? Hay una una eclosión de toma de tierras, de usurpaciones de casas. Eh, en, este, en estos mismos momentos hay en la zona del sur, de cercano a Bariloche, un grupo pseudo-mapuche que está, dicen, alimentado por intereses políticos, depredando. El jefe de la seguridad, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eh, dice que carece de elementos, que carece de posibilidades para desalojar un predio de unas 100 hectáreas que está en la localidad de Guernica, que ha sido tomada también, eh, punteros políticos utilizando, por supuesto, gente que tiene reales necesidades, y la policía no puede concretar un desalojo largamente demorado, por otra parte, por la justicia, porque no tiene medios para hacerlo, con lo cual... La, te usurpan un campo a un, un propietario privado cualquiera te entran 100 familias, 50 familias y empiezan a, a clavar cuatro palos y cuatro lonas y hacen pseudo casillas Le, haces la denuncia el juez incluso te puede dar la orden de desalojo y la policía no hace nada, no puede hacer nada y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires dice que no tiene los medios para hacerlo la conclusión incluso desde mi nieto de seis años la podría sacar, ¿cuál es? Que ante esta situación, viva la pepa, eh, hay un, una crisis enorme de vivienda en la Argentina, un, una necesidad clara, manifiesta por parte de la gente, y de modo tal que eso es una invitación a que A usurpar todos los, todos los campos que puedan hacerse, ¿no te parece? Sí, sí. Este es un tema que lo miramos muy a la distancia. A mí me, me cuesta, me cuesta entender por qué esto, eh, digamos, explota ahora. ¿Y por qué? ¿Antes, antes cómo era? Antes, mira, eh, durante bastante tiempo, especialmente en el gobierno anterior, por lo menos había una sensación de mayor seguridad y mayor estabilidad. Eh, las eh, ocupaciones eran muy muy menores y aparte de alguna manera las la fuerzas de seguridad respondían a un mando unificado. Acá hay incluso un, una confluencia ideológica. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, también kirchnerista, es la que dice que en, eh, cualquier cosa que hagas contra la gente, por ejemplo, que invade tierras por su, por su supuesta necesidad o su real necesidad, no se la debe no se la debe tocar, hay que atender primero sus necesidades, o sea que, mientras te ocuparon un pan campo, eh, según la interpretación que uno puede decodificar de la Ministra de Seguridad, es que vos, Estado, si tuvieras plata que no la tienes, tendrías que construir durante cuatro años o diez años viviendas para todos toda esa gente que te invade los campos, darle la casa eh, alegremente y entonces ahí le liberás el, el campo al real propietario. Con lo cual, en la realidad, eh, una de las cuestiones que tienen que ver con el resquebrajamiento institucional argentino es la pérdida absoluta de la vigencia del derecho a propiedad. Es decir, esto es impensable en un país normal como Uruguay, pero acá es así. Incluso, te digo más, eh, hoy en este momento se está sustanciando un juicio que se llama juicio Chocobar. ¿Qué es este? Este es de hace unos años un policía que en uso de sus atribuciones reglamentarias eh, disparó contra un asaltante y lo mató. y Entonces todas las organizaciones de derechos humanos se fueron contra este policía. Y ahora en este momento se está sustanciando el juicio oral. Y esto tiene que ver incluso con lo que te dije al principio de un policía acuchillado. Eh, ustedes habrán leído que en pleno Palermo, a una cuadra de, de, del Malva, eh, en la zona más pituca de Buenos Aires, un demente, un tipo con desórdenes psiquiátricos, eh, desenfundó un cuchillo, un largo cuchillo, amenazó a un policía, se abalanzó con rapidez contra unos policías que trataban de contenerlo de alguna manera, y lo acuchilló y lo mató. Y esto se hubiera evitado, ¿sabes con qué?, con la aplicación, por ejemplo, de una disposición que viene del gobierno anterior suspendida por el actual gobierno desde de inicio, de que los policías tuvieran lo que se llaman las pistolas Taser, unas pistolas que largan, eh, impulsos eléctricos que inmovilizan de inmediato, no matan, no son letales, pero inmovilizan por un rato a un agresor, en este caso al a un tipo que tiene una cuchilla, y de esa, de esa manera se podía haber evitado que maten al al policía y también este este señor terminó siendo eh, baleado por otro de los policías y al final también murió o sea, con lo cual una medida teóricamente de resguardo a los derechos humanos costó inútilmente dos vidas y esto confluye Jorge si querés y me permitís en que todo esto eh, tiene un, et un eterno resultante eh El dólar. Vos sabés que en este momento, me imagino que eh, comprar, vender un peso argentino en, en Uruguay es una cuestión impensada, ciertamente, ¿no? Que debe estar en cero las cotizaciones, ¿no? Sí, 0.6. Bueno, ah, bien, es, está un fenómeno. En este caso, eh, un, había, y había, lo hubo desde el inicio, pero ahora está eclosionando en forma eh, acelerada con una velocidad inusitada. Eh, una crisis cambiaria de magnitud. No se, no se me escuchás cierto, ¿no? Sí, sí. No se tranquiliza, no se tranquiliza la la, la crisis, no, no se no se frenó la caída de reservas que se quiso controlar, eh, se combinó una salida de depósitos en dólares con fundamentalmente una desconfianza en el gobierno por todo esto que te digo y hay un cepo inútil un cepo por ejemplo nosotros podíamos comprar doscientos dólares cada cada ciudadano por mes en el mercado oficial que está eh dólar que está cien por cien abajo de lo que vale el dólar realmente porque vos, eh, si le compras al estado pagas si pagas ahora pagas ciento treinta pesos porque aumentaron un un impuesto adicional pero el el, el blue el el paralelo está cerca de ciento sesenta un cepo inútil que no, que no alcanza para nada. Eh, el gobierno, intentando hacer esto, dentro de su enorme ineficiencia, Jorge, eh, mejoró en una situación donde la brecha cambiaria es un cien por cien en este momento, mejoró la, la cotización del dólar que se le pagaría a los exportadores un tres por ciento lo cual no es absolutamente nada, te imaginas si hay una brecha de 100 y te mejora la situación, un 3, un 5, un 10%, ¿qué hace el exportador? No puede vender su cosecha, los granos que tiene cosechados a su ponte, 60 pesos el dólar cuando en el mercado, cuando en la realidad el valor del dólar es 160. Y por otra parte, hay en este momento una corrida general de aquellos importadores Importadores que son que necesitan, por ejemplo, insumos para sus fábricas, para que sigan trabajando sus fábricas, porque con el dólar a 160 no pueden trabajar, pero necesitan tener un permiso para importar, porque ese permiso les permitiría tener el dólar a 80, 90 pesos. Y entonces, ¿cuál es otro de los caminos a que lleva este desorden?, que eh, los pedidos de autorización para importar a dólar oficial están prácticamente detenidos en el orden del gobierno nacional, con lo cual, frente al parate generado por la pandemia, por la cuarentena, más que por la pandemia, está el parate de que las, eh, muchas empresas no pueden trabajar porque les falta insumos. Insumos que se trasladan incluso a la industria farmacéutica, industria eh, a los remedios que de pronto empiezan a escasear, etcétera etcétera este es es un es el marco en el cual se está desarrollando eh, la política argentina y hay una pregunta que uno se puede hacer ¿tiene capacidad política el presidente para hacer algo? <coughs> por ejemplo convocar un nuevo equipo de gobierno que genere confianza a los inversores tiene confianza frente a Cristina y sus sus eh, tenientes Eh, que son los sectores de izquierda y ultra izquierda que la acompañan, lo permitirían. Eh, mientras tanto, eh, hay una falta, no solo desorientación, sino falta de unidad en el equipo económico donde el presidente del Banco Central dice una cosa y el ministro de Economía dice otra, con lo cual es como si vos tironearas de un lado y por otra parte del opuesto, con lo cual estás inmovilizado. Este es un poco el panorama global, Jorge. Pablo, sí, sí, el, tema te del, el tema del dólar en esta realidad que se vive estos días, eh, eh, ¿se, ¿se puede avisorar alguna, alguna forma de, de reencauzar el precio del dólar? ¿qué, qué, qué significaría reencauzar? Y que, mucho más y que, que, reenca... y que y que se evite esa brecha entre el dólar oficial y el blue, porque realmente eh, parece una risa, ¿no? Te cuento, te cuento. Si hacen una devaluación completa y llevan el, a un mercado libre, que lleve, por ejemplo, en un mercado libre, no estaría a 160 ni estaría a 80 el oficial, sino que harían un, un dólar oficial de 140, automáticamente eso se trasladaría, suponte, a prácticamente buena parte de la canasta alimentaria. Por ejemplo, si un, si un exportador de, de trigo, de harina de trigo... <coughs> eh, que le vende su harina a las panaderías. Si exporta el el grano en este momento, la harina o el o el, o el, o el trigo, eh, cobraría 80 pesos eh, por dólar y de, en este momento y con una devaluación fuera a 140 o 130 o 150, ¿qué tiene que hacer? Que para el mercado interno el precio de la harina que vende el mercado interno va en correlación directa con ese 140, 150 pesos del, del que puede sacar en la exportación. Si yo puedo cobrar si a razón de 150 pesos por dólar, ¿por qué voy a poner un precio interno con un dólar hipotéticamente de 80? Con lo cual se encarecería prácticamente al doble, por ejemplo, el pan o los panificados. En este momento hay un aumento anunciado de los de los panaderos, solo del 10%, pero todo está aumentando en forma sideral. De modo tal que la alternativa es, eh, en un remedio, a mi criterio, no en un remedio, en una situación, en una terapéutica de emergencia, significaría eh, actualizar con una devaluación muy fuerte, pero que no lleve de, ni de lejos a los 160 que está ahora, pero con una mmm, devaluación significativa que le incentive a los exportadores alargar su grano, digo 30%, una cosa así, que ya es de por sí una barbaridad, pero no 100%, eh, y desdoblar el mercado, el mercado cambiario, te lo dije muchas veces, para que aquellos que quieren hacer operaciones financieras, o sea, abrir las casas de cambio para que permitan comprar, y con lo que pasa en Uruguay, vos querés comprar dólares, querés vender dólares, llevas tus dólares a la casa de cambio, te da la boletita, te paga lo que dice la la tabla y se terminó. Eh, eso permitiría una descomprensión del mercado oficial de cambios para permitir únicamente a las importaciones y exportaciones y liberar de alguna manera el mercado que ahora es paralelo, que de, de habilitar una vía legal para ese mercado financiero, digamos así, de compra y venta de dólares entre particulares, con seguridad bajaría un poco. Y mientras tanto, lo que necesitaría, Jorge, mucho más allá que el dólar, porque el dólar es una resultante, es la eterna resultante de los desastres argentinos, es cambiar el rumbo por completo. Es decir, es convocar de una vez por todas a un Consejo Económico y Social, llamar a los empresarios, llamar a los sindicatos, eh, combinar, eh, concordar, consensar mínimas reformas obligadas, porque la Argentina se está hundiendo, que son una reforma laboral, una reforma previsional, eh, consensar sobre eh, un ajuste, ni siquiera llegar al equilibrio, pero un ajuste adicional del gasto público que impida una emisión descontrolada como ahora, pero todo eso en el marco de una sensatez económica de la que el gobierno en este momento no está haciendo gala, Jorge. Pablo, redondeamos por acá, ¿te parece...? Eh, usted manda, señores. Bueno, se nos les mando arre, se nos un los, cariño, los un abrazo muy grande a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Lo eh. mismo, lo mismo para Adiós. ti. Abrazo grande. Chau, chao. Frecuencia abierta.